nosotros este año este es el segundo año que estamos este, haciendo actividades dentro de lo que se llama semana de acción mundial por la educación este, hoy justo fue 27 muchas de las, de las ciudades este, en el mundo están este, haciendo actividades con respecto a esto por a ciudad lo que f u una semana de discusión sobre todo con el con el logo de hoy o en realidad con el lema de esta semana que es este, pido la palabra que tiene que ver un poco con la participación de los niños y Y de todas las comunidades educativas este, para poder incidir o, por lo menos, ser tenidos en cuenta este, en, las, en las planificaciones y en las decisiones que se están tomando.、Justo、nosotros en Río Negro, este año, tenemos la particularidad de la escuela secundaria de Río Negro, un nuevo sistema donde. Este, Ahí se plantea y se necesita una discusión mucho más profunda, más seria. Tenemos jardines, maternales este, cerrados por, por, por inconvenientes de gas, de escuelas. Acá, por ejemplo, ahora está bueno, justo la escuela 341, pero fue uno de los colegios que tuvo un pequeño problema con el gas, que si no, si no se hubiese solucionado prácticamente、pues、no estaría. Este, Así que, ¿Cómo coordinaron la actividad Esteban? ¿Los chicos se retiran de la escuela? ¿Vienen con sus docentes? ¿Cómo lo hicieron? No, nosotros invitamos a las escuelas. Vemos que <risa> hay cómo se tienen que hacer las cosas. En, este, en, en esta situación, e e m a va a visitar organizadamente, igual en todas las redes, siempre se pidió la, la, la participación, siempre se hizo la apertura. Y ya se utilizaron este. Módulos de trabajo que ya vienen, digo, por eso digo que es una actividad que no, se, no la hacemos nosotros solos, que no se hacen 10 más solos, en, en varios países, en varias ciudades del país en simultáneo, para trabajar sobre lo que es el punto 4 de un firmado internacional que son metas al 2030 y donde justamente el punto 4 tiene que ver con una educación igualitaria y equidad. ¿Cuáles son las actividades que desarrollamos? Acá nosotros nosotros hoy t e n í a que ver con ir pensando la escuela como un espacio nuestro y un, un espacio de construcción. Y, este, y dentro de las actividades era justamente eso, pedir este, la palabra para, que, para, para ver de qué manera desde ese lugar podemos colaborar en una escuela mucho más, más inclusiva, mucho más igualitaria y con equidad. Y uno de los grandes temas de discusión siempre es,、eh, tiene que ver pasa por los lados y de financiación. Lamentablemente en todos lados. Este, Digo, en todos lados, no solamente acá, en todo, en todo el mundo, una de las cuestiones que se ve es que no se coincide el financiamiento con el avance de lo que tendrían que ser las metas al 2030. Entonces, ahí está la, la, la preocupación porque sabemos que a través de la educación es la manera que uno tiene para poder este, afrontar la pobreza, tener herramientas para afrontar la pobreza, tener las herramientas para poder. Si, Más crítico y más político para poder afrontarse el grado de vulnerabilidad. Entonces, en esto ¿sí? es, es, es importante, por lo menos nosotros hemos tomado d e c i s i o a d o muy i m p o r t a n t e en la cuestión educativa. Hacemos、si、educación todo el tiempo, educando a l a e personas desde un espacio no formal, pero desde ahí.